Un programa de radio musicalmente incorrecto, Marán. lleno de subversiones sonoras. Perfectamente. Eh, en la locución, ¿quién está? ¿Quiénes están? En la locución, Liliana Daúl y Quique A. Y yo que soy Lara Moyano Silva. Perfectamente. Eh, en la operación técnica, por favor. En la operación técnica, Bien. Pablo uso Muy bien, muy bien eh, Y acá estamos con la intención de que nos encontremos con pocas palabras y mucha música En eh, nuestro mail podés decir, Lara Podés escribirnos a otraoreja.gmail.com Bien, ¿y hay otra red? Buscamos en el Facebook La Otra Oreja Perfectamente, ahí lo dijo Lara en el Facebook de La Otra Oreja tenés Publicamos muy poco, publicamos solamente eh, los programas anteriores Bueno, el anuncio de este programa y los programas anteriores Y seguramente mañana estará La Otra Oreja publicada La Otra Oreja 546 eh, ¿Podés dejar tu mensaje al más cincuenta y cuatro nueve dos dos siete ¿Cuántos números? ¿Lo puedes repetir, por favor? Podés dejar tu mensaje al más 54 y cuatro nueve dos ocho siete Perfectamente. ¿Hay alguien más por ahí? Hola, Willow Hola. Eh, ¿Podés decir tu nombre, por favor? Río Gael Natsman Soria Sí, ¿cómo vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, claro que te reconocí por supuestamente y me encanta escucharlos a los dos, a, a Lara y a, y a Río eh, ¿Podés aclarar quién son, Lara, por favor? A ver si te queda claro, Edu Sí, a ver Río es tu nieto Mhm. Uh -huh. ...pero yo soy tu sobrina nietoidea favorita... ...exactamente, ahí estamos... Eh, ...muchas gracias al equipo de superproducción de ese programa... ...que ¿Sí? perfectamente... ...y que auspicia la presentación de Las Venas Abiertas... ...Las Venas Siguen Abiertas... ...este documental inspirado en Las Venas Abiertas de América Latina... ...que hemos realizado... Y gracias, fundamentalmente... Bueno, el, el último agradecimiento es a Agusti, Agusti Gutiérrez que hizo la edición eh, de esta película que estrenaremos, preestrenaremos. Es un, un, un preestreno a prueba del público eh, este, este sábado, el sábado 13 en el Séptimo Fuego, acá en Bolívar 3675. Eh, bueno, y mmm, donde Pablo Guso va a estar, ¿verdad? Sí, eso es. Pero Río, vos no, eh, le pregunté a Pablo Guso. Sí. Bien, bueno. Eh, y ahí conocerán a la al equipo de, de realización de este programa. Eh, bueno, eh, pero. ...tenemos la canción final... ...de... ...de Las Venas Siguen Abiertas... Eh, ...que es un compañero... ...de... Eh, ...precisamente de... ...El Salvador... ...de la zona del Perquín... ...en la zona del Morazán... ...un ex guerrillero, un ex combatiente... ...del Frente Farabundo Martí... ...por la liberación nacional... Y él es músico, era músico. Eh, en la película lo cuenta que era parte del... Era combatiente, pero eran parte del, del equipo... La quinta columna, le decían. Que era el equipo de artistas. Hacían teatro, títeres, radioteatros y también música. Escuchamos la música que interpreta... Eh, este compañero, ¿sí? El fusil terciado y el paso seguro es para el combate que dicho Sabán. Es como si fuera tocando el futuro con esa sonrisa de felicidad. Siempre que la miro me quedo soñando Con sus ojos llenos de serenidad Es porque al mirarlas como estar mirando Al fin la victoria con la libertad Rompe los cristales el río leyenda En ella el sol refleja un nuevo color El color intenso de nuestra bandera Limpia como es limpia la revolución Con pelos cristales del río leyenda En ella el sol refleja un nuevo color El color intenso de nuestra bandera Limpia como es limpia, la revolución. Y así nos cantaba este compañero de los torobos del Morazán, eh, un compañero ex guerrillero combatiente que da su testimonio, bueno, es uno de los que da testimonio, En las venas en las venas siguen abiertas este documental que realizamos con muchísima felicidad hay algunos críticos que lo han visto y dice qué nivel profesional eh, no eh, el nivel es de corazón y salió muy bien con ciertas eh, manos profesionales que, que editaron que filmaron que grabaron. Bueno, eh, este compañero que da, eh, que da testimonio acá desde, desde El Salvador, eh, bueno, eh, es uno de los testimonios que hemos recogido en nuestro documental que incluye eh, todo, todo Centroamérica. El, la primer, el primer capítulo de Insuficiencia Venosa, eh, recorriendo... Centroamérica continental, ahí estuvimos en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, eh, me faltan dos países, eh, Panamá, eh, bueno, eh, bueno, los siete países que recorrimos y por supuesto terminamos en México en una comunidad zapatista, en el evento de el, los 30 años ...del Ejército Zapatista de Liberación Nacional... ...entre el 29 de diciembre y el 3 de enero... ...estuvimos por ahí, por por Chiapas también. Bueno, eh, y los esperamos a todos y a todas... Eh, ...no solamente en el Séptimo Fuego... ...sino donde inviten. Donde inviten... ...ayer estuvimos en un congreso... ...que se está realizando en Mar del Plata... ...con pueblos originarios hablando de salud... Y presentamos el avance, al igual que hicimos, presentamos el avance en el séptimo fuego el domingo Bueno, eh, también presentamos en este congreso y hay mucha expectativa con la película, ¿eh? hay mucha expectativa Nos están invitando, ya tenemos invitaciones en Buenos Aires y en la Patagonia también Bueno, eh, empezamos la otra oreja de hoy ¡Ya empezamos con la otra oreja! ¡Órale! ¡La otra oreja de México! y agradeciendo tienen que ver con la película con el documental agradeciendo por supuesto a, a Patricia que nos grabó este este separador eh, Patricia desde Puebla eh, también estuvimos en la casa de Manco en la ciudad de México Manco que es un bueno, que lo explique él no Manco desde sí, la Manco. ciudad de México bajista de guillotina, rabia uh -huh. y otras malas lenguas. Uh -huh. Bueno, ¿y cuál es el proyecto en el cual estás embarcado? Bueno, yo me metí de cabeza en eh, un proyecto que le llamamos Resonante. Uh -huh. Resonante eh, de alguna manera busca que resuene eh, aquella música que nosotros llamamos del lado B del rock mexicano de los años 80 y 90 hay una música eh, que se va quedando que sonó en la radio, que se va quedando en, un poco en la memoria sobre todo comercial y hay toda una música detrás que, que se va quedando más, más bien en el olvido Eh, eh, por lo menos de las de las radiodifusoras de lo comer, del plano comercial etcétera entonces eh, eh, normalmente es la música más interesante la que viene en el lado B uh -huh. hay que explicar esto del lado B, qué es el lado B eh, normalmente los sencillos para la radio eh, se, se llevaban se entregaban en discos de 45 este revoluciones por minuto y entonces eh, había que poner en el acetato la, el sencillo la canción que se iba a tocar en la radio en el lado a y en el lado b había que poner algo entonces eh, la hipótesis de nosotros es que las bandas elegían aquella canción que era más representativa que era más importante para la banda no la más comercial sino la la que realmente a la banda le interesaba poner <coughs> probablemente, o por ahí no, no se iba a tocar en la radio, no se iba a conocer, pero por lo menos iba a estar ahí su canción. Esa canción eh, es un documento, eso es un documento en sí, ¿no? El lado B es un documento en sí, eh, eh, es un, un discurso de las bandas. Entonces nosotros decimos que el rock mexicano tiene un lado B. Eh, el lado, la esencia del rock mexicano está en ese lado B. Eh, no. no en las canciones que sonaban en la radio que se eligen porque son las que van a pegar y tal sino en las que son la esencia de, de las bandas eh, entonces nosotros eh, queremos retomar re traer al presente esa, esa memoria ese, ese lado B y tocar mm -hmm. eh, de nuevo eh, lo que fue de nuestro tiempo o lo que es de nuestro tiempo porque lo que lo que fue nuestro tiempo o sea los 80s y los 90s Eh, fue nuestro tiempo de juventud pero seguimos vivos uh -huh. entonces y sigue vive viva gente que, que tocó desde los 70s y 80s entonces sigue siendo su tiempo no porque no porque fue su tiempo de juventud y tocaron más en ese momento fue su, su único momento su momento sigue siendo uh -huh. entonces estamos vivos y, y seguimos con la posibilidad de tocar incluso algunos tal vez no todos, pero algunos aprendimos con el tiempo, aprendimos a tocar de verdad, y ahora lo podemos hacer mejor ¿con qué nos convidás ahora? bueno, lo primero es muy interesante eh, es una canción de Flor de Metal Flor de Metal es un grupo más o menos eh, olvidado, pero es un grupo muy vanguardista de los años 80 un grupo de chicas eh, tres, tres chicas que a estas alturas son eh, más grandes que yo pero eh, pero que eran tres chicas, las primeras que yo vi el primer grupo de rock que yo vi tocar en mi vida, Flor de Metal eh, y un, tres chicas muy muy talentosas una baterista muy avanzada para la época, si se le escucha con los oídos de los 80 era una baterista muy avanzada para lo que se estaba haciendo quiero hacer un movimiento lento Mach Dar cu mi amor Escuchamos eh, a Manco presentando hotel flor de metal hotel no el tema de flor de metal y ahora escucharemos a Manco y la presentación de Ninot del tema Cuando te vas seguimos recorriendo el rock mexicano la historia del rock mexicano cosa que en muchos países incluso en la Argentina no conocemos. Bueno, en esta, en esta aventura eh, histórico-musicológica... Eh, ...en la que nos eh, eh, metimos los resonantes... Eh, ...me di cuenta yo de una cosa... Eh, ...uno de los guitarristas más famosos en México... Eh, ...Alejandro Markovich, es de origen argentino precisamente... Eh, ...y si ustedes lo escuchan con, con cuidado... Eh, hay un antecedente del, del estilo de, de Markovich en Harris Margal. La mitad de los mexicanos me van a querer eh, suicidar por esto, pero es verdad, escúchenlo. ¿no? Eh, y bueno, eh, vamos a escuchar una canción de Mistus, la segunda de Ninot, la segunda banda de Harris, eh, que formó con Enrique Rodamilans. ...quien fue un productor muy importante, un manager muy importante en la escena mexicana después... Eh, ...con Carlos Valraven, un tremendo baterista que venía de una banda que se llamaba Newspaper... Eh, ...con Frata, quien se integró más adelante pero eh, y es un referente en México, un tremendo músico... yo digo que transpira, transpira canciones, Frata... Eh, Y, y ya, nada más ¿no? Esta canción es una canción del primer disco Del segundo disco de, de Ninot Ninot hizo un primer disco en Londres También en inglés Pero este disco ya se hizo en México Se llama Mil Marionetas eh, Y la canción es una canción que escribió Enric Rodemilanz junto con otro de los referentes Tienes el cuadro de, de Gerardo Montaño detrás de ti Enrique y, y Montaño escribieron esta canción Que se llama Cuando te vas La otra oreja de México Y acá estamos compartiendo la charla que tuvimos Hace un tiempito en la Ciudad de México En la casa del, del Manco De este bajista y amigazo eh, Increíble, ¿no? Un bajista que la sigue rompiendo eh, Vamos a escuchar ahora al Manco que presenta Barata y Descontrol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 mi cola queda justo, justo en el medio del culo. La jafa es una vaca larga. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos al programa eh, de La Otra Oreja, el 546. Eh, Edu, ¿por qué no pasas los mensajes ahora? Bueno, porque quería decir algo antes, ¿no? Dale, léelos. Bueno, bueno leo los mensajes entonces. Eh, bueno, Alejandro Mendoza desde, desde Tegucigalpa. Eh, bueno, escuchando la otra oreja, el desde Mar del Plata. Susan del Gran Buenos Aires, esta uruguaya... Eh, ...hermosa mujer... De, ...de Uruguay... ...Efraín... ...desde Puebla... ...escuchando la otra oreja... ...María desde... ...desde Santa Clara del Mar... ...escuchando... ...Laura... ...desde Buenos Aires... ...Vanessa... ...Macana... ...desde acá... ...desde Mar del Plata... ...Polilla... ...desde cerca de La Plata... ...¿no, Polilla? Eh, ...escuchando la otra oreja... ...Bea... ...desde Mar del Plata... Eh, bueno, ahí está Patricia escuchando también eh, Guillermo. Eh, Guillermo, acordate, eh, el sábado a las 8 de la noche, en el Séptimo Fuego, ahí pasamos este mensaje solamente para Guillermo, no, no se crean que para todos los oyentes. Eh, bueno, eh, El estreno, el preestreno. de Las Venas siguen abiertas. este documental que hemos producido, eh, hemos realizado en base a sueños en Centroamérica. Bueno, está, hay muchos oyentes escuchando, ¿no? Eh, bueno, hay oyentes que lo escuchan el día también. Bueno, dice Raúl Piveta, este compañerito mío de la primaria, eh, que dice, escuchando también el programa... Eh, Bueno, Raúl también te esperó a vos el sábado, ¿no? El, el sábado 13 a las 20 horas en el Séptimo Fuego. Eh, esto llena de emoción, ¿eh? Llena de emoción este estreno. Eh, ayer, felizmente, dormimos, dormimos más de 7 horas. Todo un récord. ...después de muchos días de, de edición... ...gracias a Agusti Gutiérrez... ...que puso mucho... ...mucho de su parte... Eh, ...está... ...Patricia escribiendo el mensaje... ...desde Puebla... Eh, ...no sé qué está escribiendo... ...pero bueno, hay muchos... ...muchos oyentes... ...por supuesto que está... Eh, ...desde el pueblito de Batán... ...están los compañeros... ...escuchando... Eh, ...bueno... Eh, Maravilloso. mensajes! Bueno, y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¡Órale! ¡La otra oreja de México! Bueno, Patricia dice que también estamos escuchando el programa, ¿no? Eh, aquí estamos escuchando a... Al Manco, que estuvimos en su casa en la Ciudad de México y que mmm, nos presenta ahora eh, el tema... Eh, el grupo eh, del de clan, que no es el clan de, de Argentina, sino que es el clan, un grupo de rock, que presenta a las brujas. A ver, Manco. Eh, musicalmente creo que es... Eh lo colectivo uh -huh. eh, el resonante tiene una eh, una cualidad pienso yo que es habernos juntado muchos músicos cerca de 40 y, y, y siguen sumando eh, con estilos diferentes el rock mexicano nació como un, una una sola cosa ¿no? como un, un movimiento solo eh, eh, ...tocaban todas las bandas en un mismo lugar... ...o en los mismos lugares... ...etcétera... ...claro, eh, si el viernes le tocaba... A, a ...tocar el clan... ...el clan es una, una banda... Eh, ...oscura... Eh, ...pues tocaba con ansia... ...que tenía que ver con, con, con el estilo musical... ...pero eso no quiere decir que el clan... ...no pudiera tocar con guillotina... ...que son eh, estilos muy distintos... ¿no? Eh, ...el público, compartíamos el público... ...en fin... Eh, y eso ocurrió después en festivales que organizamos en donde eh, había la, una enorme diversidad no era poco conflictivo eh, había había problemas no eso eso generaba problemas pero estaba, estaba ahí y después el mercado se encargó de llevar al clan a su nicho ¿no? y de llevar a Guillotina al suyo y de llevar a cada banda a donde le tocaba para, saberla, para poderlas para poderlos vender y eso nos nos atomizó y ahora estamos todos otra vez juntos ¿no? y y tocamos el baterista del clan y yo y yo otro y, y, y un cantante de por allá y, ¿no? eh, eh, y eso eh, a las canciones de resonante, a las versiones de resonante ya les da una característica pero además eso ha generado que esta comunidad eh, empiece a armar sus propias propuestas ¿no? entonces de pronto el baterista de Nomádico que es una banda nueva, un, un, un baterista joven que se llama Arturo Tapia, eh, ahora está tocando con eh, Claudio Pérez, cantante del clan, de Radio Caos, que es una banda eh, de grunge, por decirle de alguna manera, eh, de los años 90. ¿no? Y así están empezando a ver todas esas eh, combinaciones que algo, algo va a dar. ¿Y qué rol la ponemos ahora? Escuchemos al clan, ¿no? para... para... Para, para, eh, ya que lo mencionamos y que vamos por ahí El Clan eh, es una banda que estuvo en un concurso de bandas en, en un lugar icónico que se llamó Rocoto y Clan eh, El Clan es de las bandas que, que destacaron en ese concurso de la batalla de las bandas y eh, se compone de muy excelentes músicos tuvo eh, tres cantantes el, el, el que estuvo desde el principio y casi... Casi todo el tiempo, eh, el buen Gustavo, que llamamos cariño el castor, eh, tiene un estilo muy particular que se, se nota bastante en este programa, se llama las brujas. escuchando parte del proyecto de, de México, esta iniciativa de Manco con resonantes, los lado B del rock, eh, del rock de los 90, de los 2000 de, de México. Eh, bueno, uno acá en Argentina no puede desconocer del actual rock la influencia de Charlie García, de Cerati, ¿no? De de por supuesto de sumo, de divididos, de spineta, de los redondos, que son bandas de los 90, de los 80, de los 90, de los 2000 Bueno, estamos recorriendo ahora el rock mexicano que desconocido para muchos de nosotros, porque nosotros conocemos a Café Tacuba a, a Panteón Rococó. ¿No? Este, a pocas bandas eh, pero bueno, y esto nos nos eh, hace ver que hay otro rock pero le pedimos a, al Manco que presente un grupo donde toca él, y Guillotina escuchamos al Manco ¿y el Manco en qué grupo toca? el Manco comenzó en una banda que se llamaba Signos Vitales Bueno, antes de eso estuvo en Romántico de Sliz, que fue mi escuela. Romántico de Sliz es la banda formada por Frata, ya lo mencioné hace rato. Estuvo en, en Ninot y él tiene su propio camino. Eh, Frata, Carlos Valraven, que, que fue baterista de Ninot, baterista de, de Consumato Mestre, otra banda excelente mexicana que, que vamos a escuchar más adelante, y eh, con un cantante tremendo, y, eh, y yo, esa fue mi escuela yo, yo, yo empecé con Romántico Slees nunca grabé nada con ellos después pasé a Signos Vitales que era una banda que quería hacer eh, un poco pop pero siempre nos pesó demasiado nos pesaron demasiado las guitarras entonces terminamos haciendo rock más bien pesado eh, hasta que admitimos digamos, salimos del closet del rock pesado y admitimos que eh, lo nuestro era el camino del grunge eh, y creamos Guillotina que fue la banda con la que grabamos varios discos uh -huh. que ha sonado en la y Guillotina eh, bueno, dejó esta canción por ahí que se llama Otra Vez supuesto, está escuchando Patricia desde Puebla y volvimos a escucharla eh, volvimos a que Isa escuche el programa, Isa de la Plata, un abrazote para ella, bueno, eh, vamos a, seguimos escuchando al Manco que nos presenta eh, al grupo Ansia, Miedo a las Mujeres. ¿Cómo seguimos musicalmente? Y vamos a... a escuchar una banda hermana de Guillotina que además nos va a dar eh, esta idea de la diversidad de la que he querido hablar ¿no? eh, ANSI es una banda que le tiraba más hacia lo oscuro a bandas como Nine Inch Nails eh, etcétera eh, pero que por circunstancias de la vida siempre fuimos juntos, fuimos juntos a Europa, viajamos mucho tocamos mucho juntos y bueno, es una banda hermana de, de Guillotina Desgraciadamente, eh, no tenemos ya a Rogelio Gómez, que fue el fundador de ANSIA, el compositor de, de ANSIA, el eje de ANSIA, eh, y ese es un, un elemento que también nos mueve a, a resonante. ¿no? no tenemos 30 años, tenemos eh, otra madurez, pero no tenemos también algunos de nuestros compañeros, entonces... Eh, y nosotros no somos eternos tampoco, entonces eh, si no lo hacemos ahora, probablemente no lo hagamos después. Pues es uno de los. Bueno, no solo extrañamos a, a Rogelio, extrañamos también por ahí a Rita y a muchos otros hijos, mexicanos, eh, Sabina. Eh, y bueno, escuchemos a Ansia, eh, que es una tremenda banda. La cocina funciona. soy don Juan, un de animal cuando no un de siento bien. bien. Me mujer por drum drum drum drum drum Naturopolo, cred că a setiat. Cred a le voi la Am făcut unul cu sensual. Se rănește, se la capete. Femei însecuritate, cu neștiuori așa niște. Simt-o bine, sunt bine, la femei nici o slăbiciune. Simt-o bine, eu sunt bine, o bine, o centrat la la la vuelvo el tesoro a mis manos todo dejaría pasar la oportunidad me sonreía tengo la sunt mult bine, iubesc lasi femele, la prontul de sta. Mă simt bine, sunt bine, iubesc lasi sta. Edu, se termina la otra oreja. Eh, muy chiquitita era esa voz cuando me rezongaba. Lara, eh, hay otra manera de decirlo, ¿no? Se termina este programa. Bien, bien, bien. Bueno, hoy saludamos a Gandhi desde Tepeyanco, de Tlaxcala, por ahí cerca de Puebla... ...A Estrella desde Guanajuato, desde por ahí... Eh, ...bueno, hay mucha gente poniendo la otra oreja, ¿no? Eh, y a toda la gente repetimos la invitación a los que están en Mar del Plata... ...o los que vienen el sábado 13 a las 20 horas, vayan un ratito antes... ...va a haber algunas cosas para compartir... Eh, ...ni bebida ni... ...no, no, bebida no... Eh, ...comida... ...tampoco, tampoco comida... ...pero hay algunas cositas que... ...compartiremos... Eh, ...que trajimos de México sobre todo... ...bueno, este... ...bueno, y... ...y vamos a escuchar... ...a una italiana una italiana eh, que cantaba música tradicional sarda ¿sí? Eh, María Carta A ver, empezamos a escuchar Hasta la victoria Siempre. Venceremos. No aprendimos a quererte desde la historica donde el sol de tu bravura le puso ser qua la muerte. Aquí se queda. La intragnable trasparenția De tu, querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosi fuerte Sopra la historia dispara Quando todo santa Clara se despierta para vederte ha se queda la Clara la intragna ble de tu querida presenza comandante che Guevá. la prisa con so de primavera para plantar la bandera con la luz de su sonrisa aquí se quedará clara la entraña Tu amor revolucionário te conduce a nuova empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario, a qui se quedara Clara, la entraña pledra. Se quevar seguiremos adelante como junto a ti seguivo e con fidel te dicimos, hasta siempre comandante a chi se queda. De tu, querida presencia, comandante, te que va La otra oreja. Buenas noches, Globo Sumariana.